Más allá de las grandes empresas, recién estaba viendo un par de Twitters en donde eh, aclaraban cómo repercutió en las grandes empresas y qué resolución tomaron eh, lo que fue la, la decisión del Gobierno Nacional de la devaluación del dólar el día lunes. Eh, en el medio está el pequeño y mediano comerciante, ¿no? El, el que vas vos eh, todos los días a comprar algo para comer, algún producto de, de limpieza eh, y demás y está bueno saber de qué manera impacta en ellos porque directamente es eh, lo que impacta en el bolsillo de cada uno de nosotros y de nosotros. Para charlar eh, un ratito de, de esto, como es habitual, cada vez que pasan cuestiones que tienen que ver con la inflación, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la PyME Mar del Plata, con Gustavo Te Gustavo, ¿cómo andas Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, por suerte. Digo, ¿cómo están ustedes? Te pregunto. Te repito la, la pregunta en torno a lo que pasó en el día de ayer y cómo impactó esto en, el, en la reposición, en el bolsillo y en la manera de abrir la puerta del pequeño y mediano empresario. Mira, indiscutiblemente las elecciones generaron una alteración en todas las variables económicas y financieras sobre todo a partir tal vez del efecto sorpresa. Y frente a esa situación inesperada, tal vez no deseada para muchos, los llamados agentes económicos y financieros que habitualmente llamamos mercado, reaccionan generando lo que se denomina cobertura, que se traduce en movimientos especulativos, en mayor demanda de dólar billete, en mayores presiones devaluatorias de que, en definitiva, terminan yéndose a precios, y que ha determinado el mismo día lunes que el gobierno proceda a una devaluación del orden del 22% y en paralelo a un aumento de la tasa de interés. Esto obviamente genera un impacto directo en el precio de prácticamente todos los productos y servicios que consumimos, con un efecto tal vez mucho más gravoso y sensible como es el rubro de los productos de la canasta básica, uh -huh. por lo que eso implica. Esto se ha visto traducido prácticamente desde el mismo día lunes en aumentos que han sido dispares, porque así como hemos tenido líneas de productos como gaseosas o cervezas que se mantuvieron en línea con el promedio de aumentos que veníamos teniendo en los últimos meses, que te cuento, están en el orden del 7, 8 o 9%, que no es poca cosa, aumentos distintos de los que reciben en el marco del programa de Precios Justos, las grandes cadenas y los supermercados, hemos tenido también aumentos que en su mayoría rondan entre el 20 y el 25%. Y ahí me parece que nos tenemos que detener para tratar de encontrar alguna explicación o justificación, porque parecería que el aumento en la cotización del dólar no valida esos porcentajes teniendo en cuenta que no todos, por no decir prácticamente ninguno, tiene el 100% de composición importada. Eh, es interesantísimo lo que lo planteas porque los que veníamos hablando desde el día de ayer no y el ejemplo eh, que ponía, digo inclusive hablando con un economista en Buenos Aires eh, era, eh, digo, la bolsa de harina algunos panaderos decían, eh, me está llegando ya la bolsa de harina con un 20% de recargo entonces yo te lo, lo planteo Gustavo y te lo pregunto eh, casi desde la simplicidad eh, del que va todos los días a comprar tres cuartos kilos de pan eh, o va a comprar una, una, una mermelada al súper eh, digo El, el trigo lo tenemos acá a 200 kilómetros eh, en Tres Arroyos la bolsa es una bolsa de, de papel que se fabrica también en el norte eh, digo los molinos están en acá no sé no están más que los de Chile y, eh, y, y Champañá digo pero estábamos por acá cerca digo tampoco es que se utiliza algo de afuera digo por qué ese aumento desmedido eh, por, en relación al dólar si sí es cierto que hay una devaluación de la moneda que no está bueno para todos y todas ahora de ahí a pegar un golpe del 25% en la bolsa de harina digo da la sensación que tiene que ver también con una eh, un aporte a la desestabilización general. Mirá, no hay duda, el análisis es eh, acertado porque efectivamente el grueso de los productos que pueden aparecer en la góndola de un autoservicio, de un supermercado, en definitiva los que consumimos diariamente, son productos de elaboración nacional. Tienen mano de obra local que se paga en pesos, tienen insumos nacionales, tienen logística nacional. En el peor de los casos podemos pensar que sí, que hay un componente importado vía piezas, partes, eh, incluso vía servicios, tal vez eh, de honorarios uh -huh. o de regalías eh, que están enganchados con la cotización del dólar. Podemos pensar en un porcentaje, exagerado de un 20%, si le aplicamos el nivel de devaluación del 22 sobre el 20% de composición importada, no podemos superar un incremento justificado por esta vía del 5%. Con lo cual está claro que estamos frente a aumentos abusivos independientemente de la estructura de costos. Y nosotros estamos convencidos, como lo venimos planteando sistemáticamente a pyme que estamos frente, en este caso, de manera descarnada, frente a la principal causa de la inflación en nuestro país, que pese a lo que nos quieren hacer creer en el sentido de estar vinculada con la emisión monetaria, porque el estado de turno le da la maquinita y por eso hay inflación, al aumento de los salarios o al exceso del gasto público, está más que a la vista que la razón fundamental del aumento de los precios está vinculado con la voracidad de los grandes grupos de empresarios que fijan, ...márgenes de rentabilidad... ...independientemente de sus costos... ...y esto que parecería una cuestión vernácula... ...únicamente... ...se da en el plano mundial... Hace apenas un mes, el Fondo Monetario Internacional, a través de un informe técnico, dio cuenta, en forma palmaria, que el 50% de la inflación en Europa de los dos últimos años tuvo por origen las ganancias extraordinarias de los grandes grupos empresarios que nosotros llamamos formadores de precios. Entonces, me parece que a partir de este análisis podemos empezar a bucear, en definitiva, Porque aumentan los precios, asignar responsabilidades y poder encontrar herramientas para poder límites a esos abusos de posición dominante. Me parece que con lo que pasó en estas últimas 48 horas quedó descarnadamente a la vista esta causa que va de la mano con procesos especulativos, no hay duda, que están incididos y contaminados por el ámbito electoral. Eh, Gustavo, hubo una retención de mercadería por parte eh, de, la, de las empresas, tampoco responsabilidad de las distribuidoras que le llevan a ustedes eh, la mercadería, digo, imagino que desde la fábrica de Arcor, por poner un nombre, retuvieron la mercadería para poder eh, sacarla ya con un aumento, digo, ¿tuvieron dificultades en poder llenar góndola en el día de ayer? Mira, en la práctica no, por lo menos en el rubro de alimentos y bebidas. Eh, sí se han dado algunas situaciones en otros rubros, eh, como ferratería o materiales de construcción o perfilería de aluminio, en fin, eh, ahí ha habido, eh, o sea, eh, ha existido la decisión de no vender, de retener entrega, hasta tanto se esclarezcan los precios, sobre todo porque el... El, el comerciante o el distribuidor no tenía fijación de precios en este marco de volatilidad que generó eh, el resultado de las elecciones. Pero en el caso de los productos de la canasta básica, el, el grueso de las empresas han tenido una gran velocidad para ajustar sus listas, con lo mm -hmm. cual... En la práctica no hubo retención, lo que sí hubo una remarcación automática, con lo cual eh, no, no tuvieron eh, oportunidad de retenir para, retener para corregir los precios, ya que evidentemente el mecanismo de corrección fue automático y trasladaron eh, los mayores precios en forma automática, con lo cual todos los envíos se recibieron con normalidad, pero con precio nuevo. Eh, esto me abre la puerta a preguntarte si es como que estaban preparados para el remarque. Bueno, evidentemente hay mucha especulación en este sentido, también podemos considerar o pensar si la devaluación del orden del 20% era un tema ya acordado o previsto en base a las últimas reuniones con el Fondo Monetario Internacional, porque no nos olvidemos que el propio fondo ha venido tensando la cuerda, presionando al gobierno para que se achique la brecha entre el tipo de cambio oficial y los llamados dólares alternativos y el gobierno ha cambeteado esa situación, creo que con criterio, eh, ahí lo ha reemplazado eh, a través del establecimiento de tipos de cambio diferenciales. Así es que tenemos un universo de tipos de cambio para cada rubro de la actividad prácticamente, y que se tradujo últimamente en el establecimiento del dólar agro. Pero no. evidentemente... A partir de estos resultados parecería que fue la oportunidad perfecta para que se avance con estos dictámenes o exigencias del Fondo Monetario que rápidamente expresó su beneplácito y aprobación por esta devaluación. Que en realidad, si quisiéramos hacer una lectura positiva, debería generar un marco de certidumbre en tanto y en cuanto parecería que este ok del fondo implica tal vez un tope en el porcentaje exigido de evaluación y es de esperar entonces que de acá a octubre o a noviembre se mantenga este tipo de cambio porque el porcentaje de evaluación estuvo acorde con las expectativas del fondo y esto, leído adecuadamente por los llamados mercados, debería aflojar los decibeles de la presión devaluatoria de que se traduce en movimientos especulativos. Estamos hablando con el referente de APIMA a nivel Mar del Plata, Gustavo Cassiote. Gustavo Claudio lo saluda. Pensaba si se puede proyectar una suerte de contraposición a nivel bonaerense. Digo, en el marco de que hace unas cuantas horas la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer anunció que se suma al programa Mercados Bonaerenses, ¿no? Con esos descuentos de la billetera virtual. Digo, en torno de políticas, ¿Se puede marcar esa diferenciación de bueno, apuntalar al comercio de cercanía que en el contexto pandemia se lo eh, potenció y visibilizó mucho más respecto a estas políticas a nivel nacional? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, obviamente que la lectura es la acertada, porque en definitiva eh, gran parte de lo que nos no sucede por acción o por omisión responde a decisiones políticas, con lo cual evidentemente en este marco la economía social, la pequeña y mediana empresa, las cooperativas tienen un rol, y deberían intensificarlo, absolutamente preponderante, justamente para achicar la brecha, para tratar de democratizar la oferta, para tratar de llegar con mejores precios, y me parece que es un aporte interesante. Seguramente la provincia... Mmm, por lo menos es nuestra estimación, avanzará también con la ampliación de beneficios en el marco de la cuenta DNI y es de esperar que en el marco de esta unidad de fijación o de negociación de precios que se acaba de establecer a nivel nacional, se pueda también de una vez por todas avanzar en eh, un programa que tal vez sea precios justos dos o tres, que realmente llegue con efectividad a todos los las unidades de venta, porque hasta el día de hoy nosotros podemos hacer una evaluación realmente crítica del programa de Precios Justos, porque generó una enorme brecha entre el supermercado y el negocio de proximidad. Me parece, nos parece, que esta es no solamente la oportunidad, sino la imperiosa necesidad de avanzar con una reconsideración del programa, como todo indica, que ya empezaron las primeras reuniones, para poder garantizar un esquema de tope de aumentos que sean efectivos para absolutamente todos, en beneficio de los consumidores para cuidar su bolsillo y en protección también de la pequeña y mediana empresa que hoy por hoy ha quedado desprotegida, descalzada en materia de precios, no por abuso al remarcar en demasía, sino precisamente porque viene comprando más caro. ¿A quiénes? A los mismos proveedores que hoy grandes marcas están canalizando aumentos del orden del 25% o hasta el 30%, por ejemplo, en productos de limpieza, con lo cual vienen generando desde hace meses una rentabilidad cruzada, porque ganan por volumen en los supermercados, porque allí hay precios más acomodados y el público lo reconoce y trata de aprovecharlos, y una rentabilidad por precio, precisamente porque a ese pequeño y mediano comerciante le vende más caro y gana, obviamente, por mayores márgenes. Nos parece que estamos en un momento en que tenemos que abordar esas cuestiones y establecer políticas de control de precios efectivos que se perciban y que lleguen para todos. Sin dudas, ¿no? El gran dilema de cómo ponerle no ese tope y ese control que obviamente de momento, por lo menos, no, no parecía proyectarse como... Eh, posible, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios están saludando, hoy es el día del empresario a nivel nacional y es el marco del 70 aniversario de la CGE y, y pensaba en el texto que comparten en apime.org.ar ese desafío ¿no? de, de aunar a los sectores, no porque uno cuando piensa en el empresario, lo proyecta ¿no? de, de, de gran espalda de que tal vez podría absorber un poco de esto que venimos hablando ¿cómo se puede generar una sinergia? para entender a, a la PYME que puede estar a la paro, que necesita juntarse con el empresario eh, a nivel nacional. Bueno, ese es en definitiva el, el gran desafío, lograr un marco de unidad de todo el sector representativo de la pequeña y mediana empresa que es el gran motor de la economía, el gran generador de empleo y que más allá de que hoy por hoy la palabra PYME está en boca de amplísimos sectores, en la práctica no viene teniendo un nivel protagónico en la fijación de políticas públicas. Nos parece que el camino justamente es lograr o profundizar esa unidad para que la PYME... Sea un actor central dentro de la fijación de políticas, porque conoce el territorio, porque tiene el mano a mano con el cliente y nos parece que tiene mucho para aportar. Eh, consideramos justamente en el marco de esta celebración que es una gran oportunidad también para reflexionar sobre el modelo de país que necesitamos porque esa PyME, esa micro, pequeña y mediana empresa, necesita imperiosamente de un mercado interno fuerte, de la defensa de la industria nacional, de la defensa de los intereses y de los recursos naturales en forma soberana y esos por lo menos de acuerdo a nuestra mirada, se construye profundizando un modelo de inclusión y no pulverizando al Estado y dejando en plena libertad el accionar en los llamados mercados. Tenemos hoy dificultades, falta de decisión política para, para marcar o detener el abuso de la posición dominante, pero nos parece que el camino es con más Estado, profundizando en lo que hacemos, generando sintonía fina, pero no rifando en definitiva las fortalezas que tiene el sector PyME que necesita justamente de un Estado que lo acompañe nos parece que hay mucho para hacer pero es importante en este marco de disputa de modelos, poner en claro cuál es el camino que las pymes necesitamos para crecer y seguir generando empleo eh, Gustavo, la, la última agradeciéndote la generosidad de habernos dado estos minutos eh, ayer en una hora rara después de las 9 de la noche eh, desde la Secretaría de Producción anunciaron que habían llegado a un acuerdo macro en, en esten, extender eh, el Precios Cuidados con un aumento de un 5% eh, a nivel mensual eh, lo acordaron con los grandes supermercadistas, ¿esto les llega también a los pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos comerciantes? A ver, eh, varias cuestiones. Eh, primero, el, el acuerdo de un tope de aumento debería implicar lisa y llanamente retrotraer todas las listas de precios, porque los grupos empresarios que estalinan o que cerraron el acuerdo son los mismos que ya canalizaron listas nuevas. Entonces, eso como primer punto. Como segundo... Eh, no podemos repetir el esquema del programa de precios justos. El acuerdo con los supermercados no garantiza que el negocio de proximidad, dicho sea de paso por donde se canaliza el 70% de la venta de los productos de la canasta claro. básica. El grueso de la mercadería no se vende en el supermercado. Si no llega ese tope de aumento, el comerciante va a seguir comprando los mayoristas o los distribuidores oficiales a precios liberados que entre ayer y hoy, y el, o desde el lunes, marcaron aumentos promedio del 20%. Entonces, habrá que dar la letra fina, habrá que ver si efectivamente se hace extensivo a todos los canales de comercialización. En principio parecería que repetimos la fórmula de negociar con los super y dejamos excluidos amplísimos sectores, no solamente del sector PyME, sino que dejamos expuestos a los consumidores que en un 70%, como decíamos, compran en los negocios de proximidad. Habrá, insisto, que ver el grado de efectividad, habrá que estar muy atento, porque la solución pasa porque esos topes de aumento lleguen en forma garantida a todos los sectores, si no, nos quedamos rengos Gustavo, muchas gracias por la comunicación, como siempre. Abrazo inmenso. A ustedes. Que tengan muy buena mañana, gracias. Igualmente. Eh, Gustavo Caciotti, referente de APIME acá en la ciudad de Mar del Plata, me quedo con esto último también, digo, más allá de lo interesante de la eh, de la charla, esto de, eh, digo, si este acuerdo que se firmó ayer, que se dio a conocer, insisto, en un horario raro, 9 y cuarto de la noche, llegó el, el link eh, de la conferencia de prensa y demás, un horario donde no había prensa acreditada en el Ministerio de Economía, eh, digo, si, a, si se acuerda en este 5%, ya la lista llegaron con un 25%. Eh, o sea que la sensación que da es que va a ser el ciento pero ya con el 25% agregado. Eh, es decir, el primer mes va a ser terrible eh, el golpe al bolsillo y después quizá se calma un poco a partir del acuerdo el cual anunciaba ayer Matías Tombolini. Nos vamos a una pausa, le volvemos enseguida.